Bueno, esa adrenalina estará presente el día sábado 20 y 30 en el Coliseo de Avellaneda, será la cita. Y ahí tenemos que estar todos presentes, alentando a este nuevo equipo de Merlo, que trabaja y trabaja con todo para tratar de hacer un buen campeonato. Y por lo menos estar peleando el torneo, que es lo que todos los hinchas de Racing queremos. cuatro, uno, noventa, treinta 90, 33. 4641-9033, las vías de comunicación, www.am890.com.ar, 40401515 para mensaje de texto, esos son los números a los cuales ustedes pueden comunicarse y eh, nos interesa hablar con ustedes, con los oyentes. Eh, no hay grandes novedades en lo que respecta a... ...la definición del pase de Cerro... ...hoy es el último día... Eh, ...que tendría que estar... ...contestando Cerro... Eh, ...seguramente... Eh, ...en horas más... Eh, ...se sabrá, seguramente... ...quizás lo sepa Dani... ...porque está ahí muy en contacto con... ...con la gente de comisión directiva... Eh, ...recordemos que... Eh, ...Cerro... ...está muy próximo a ser jugador de Racing... ...falta sanear algunas diferencias y yo creo que se va a estar poniendo la camiseta celeste y blanco en un contrato que va a ser seguramente por tres años y medio, cuatro años y con una cláusula de recesión en el caso de que Cerro quiera irse antes. Vamos a hablar con el primer oyente que tenemos en línea. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola, Gabriel. Sí, señor. ¿Quién habla? Habla José Luis. ¿Qué dice José Luis? ¿Cómo anda? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos tratando de ponerle un poquito de suina a bien, la bueno, academia, ¿no? Está bien, está bien, porque te tienen tapado, vos, ¿no? No, no, tapado no me tiene nadie. Aparte si me tapo, después me destapo. O sea que ah, evidentemente no dejo que me tapen. Está bien, está bien. Bueno, Diga amigo, José Luis, eh, yo quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Hay alguien investigando o viendo qué pasó con los dinerillos que desaparecieron de, las, de la de la, ¿cómo es? De la deuda que tiene Racing de la de los pases esos extraños que hubo hay algo de eso y seguramente seguramente no hay sí o no eh, tendría que confirmártelo hoy Ajá. vos me lo estás preguntando ahora yo en este preciso momento eh, no te lo puedo contestar bueno. lo averiguaría quedaría pendiente seguramente cuando Dani esté en Avellaneda que Ajá. en cualquier momento va a salir al aire Eh, siempre y cuando los teléfonos lo permitan, ¿no? pues sabemos claro, que muchas claro, veces tenemos claro, que luchar con las líneas claro. y yo te lo puedo certificar eso. O sea, bueno. eh, hoy por hoy si me preguntas a mí yo no te contesto la pregunta y la dejo pendiente. Pero bueno, con Dani ahí Porque metido en el tema de comisión cosas, directiva lo sabremos. Viste que las cosas se dejan, se dejan sí. hasta que uno se olvida y pasó. Sí, pero... Yo no creo... Lo que pasa que yo no creo que se deje y que la gente se olvide. Yo creo que habrá que escarbar un poquito sí, y ver dónde seguro están que que esos acabar. dineros, porque a Racing, vos sabés que eh, le viene muy bien y aparte, si es dinero del club, nadie tiene por qué ponérselo en el bolsillo, ¿no? Sí, bueno, pero... Hay gente que lo suele hacer, ¿no? Eh, y más, más seguido de lo que nosotros pensamos. Seguro. ¿Qué pensás vos de este Racing 2014? Mira, eh. Yo primero veo y después digo. O sea que vas a esperar la primera Sí, eh, Pero primero, el, ¿viste? Eh, vamos a ver cómo viene la cosa. ¿Y en el verano qué te pareció? Y el verano bien, pero ¿viste? Es una cosa que hay que agarrarla con pinzas. Sí, porque el torneo de verano eh, no es competitivo. No, ni... no, no pasa nada, ¿viste? Sí, sí, sí. Hubo cosas interesantes, pero bueno, vamos a ver el, el campeonato, ¿viste? Sí, y la hora la de, de la verdad arrancamos... Para comernos todo. Exacto, la hora de la verdad llega el día sábado a las 20 y 30, pues ese es el Claro, trío. empieza ahí, ¿viste? Hay que ver las primeras fechas, a ver cómo se dan los resultados, a que ver el partido con San Lorenzo. Sí, hay muchas cosas, hay muchas, hay muchas cosas. cosas. Y hoy yo pienso que nadie puede hablar de nada, ¿viste? No, no, no, porque creo que es un campeonato corto aparte, claro. y hay que ver cómo claro. actúan los equipos que juegan la Copa Libertadores. Hay muchas cosas que, que no, hay que pero, tratar de ver. Yo mira, con que saque arriba de treinta, 30, 30, si llegamos a treinta cinco puntos, yo lo veo bárbaro. Si llegamos a treinta cinco puntos estaríamos dando la vuelta, porque fíjate bueno. con cuántos puntos ganaron el campeonato anterior. Bueno, bueno. O sea que sería importante sacarlos por, por, por Racing claro. y porque estemos ahí prendidos, porque con eso estaríamos prendidos. Si no sé. prendido ya está bien. Exacto, eso es lo importante y lo que todos queremos, porque claro, las claro. malas campañas ya las hemos vivido la mucho mucho, claro, entonces claro. es momento que a Racing le vaya bien, ¿no? Claro, seguro. Así que, bueno, bueno, veremos a ver qué pasa Te debo la contestación bueno, que seguramente bueno. cuando Dani esté en línea sí, porque, Yo se lo voy a preguntar Viste Siempre se llevan, se la llevan, se la llevan Sí, nunca la dejan, viste. Sí, por sí, eso sí, cuando viste. estuvo el otro día el, el futuro candidato a presidente, creo que de, de una de las agrupaciones Le hice esa pregunta, a ver si estaba de acuerdo Y los dirigentes tenían que responder con su patrimonio Porque de esa manera nadie se llevaría nada Claro. Y bueno, estuvo de acuerdo y hay instituciones que lo hacen y por eso no tienen déficit. Claro. Entonces sería una manera de implantarlo y claro. tocar el estatuto y, y, y claro, hacer lo no que bien. hay que hacer realmente. Bien. Bueno, señor, bueno, le bien. agradezco por su llamado bueno, eh, y uh -huh. vamos a continuar con otro centro bueno, Te claro, debo la bien. contestación que en el día de hoy, o a más tardar mañana, yo te la voy a dar. Bueno, bueno, Dale, un abrazo, un abrazo, que seas bien. Bueno, y así pasan los hinchas y cada uno transmite sus inquietudes, cosas que preocupan al hincha porque no solo nos preocupa eh, la parte fútbol, sino simplemente la parte social y, y, y todo todo lo que corresponde a Racing. Pero fundamentalmente, eh, para que una institución sea grande, lo que hay que tratar de solucionar primero es el déficit económico. Eh, Dani, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿eh? ¿Cómo andás, Gaby? Buenas tardes. Bien, acá, acá, mirá, llamaste justo, Pues recién, no sé si venías escuchando... No, no. ...estaba hablando con un hinche y me decía a ver si hay alguien que está investigando esos dinerillos de los pases y todo, a ver si ingresaron a Racing o alguien eh, todavía no los ingresó. ¿Cómo está la cosa, ¿Cómo, Dani, cómo, eso? cómo lo no entendí? Claro, según él, eh, le gustaría saber... Si sí, hay sí. gente investigando, porque a, a, algunas anomalías que hubo en cuanto... ¿Se está investigando? ¿Quién está investigando? es Racing, y la comisión directiva, por supuesto. ¿Se está investigando la comisión directiva? Sí, algunas cosas raras que pudieron haber habido en algunos pases siderales que se pudieron haber dado y todo ese tipo de cosas. ¿Que yo tenga conocimiento? No, no, no, sí. Eh, en estos días seguramente hablaremos con... Con el contador de Racing para clarificar un poco la situación económica, fundamentalmente temas que tienen que ver y que están vinculados con, con el balance que fue aprobado eh, en diciembre, pero desde Racing mismo no se está realizando ninguna investigación que tenga que ver con, con pases jugadores. Eh, en esa charla que tenemos con Mena, él explicará qué jugador hay que cobrar de ahora en más en cuanto a, a los compromisos que se adquirieron con los jugadores que se fueron de Racing y cuáles de ellos eh, hay cuotas atrasadas, pero eh, no estoy al tanto ni en conocimiento, por lo menos nadie me lo dijo, que se esté investigando un pase en particular, no, para nada. ¿eh? Está bien, está bien, yo se lo quería aclarar porque eh, la pregunta vino directamente y bueno, yo le digo, no, no, en el momento no, que Dani hoy se comunique... Por hoy, hoy por hoy que vaya descartando esa situación, no, no, no. No se está estudiando dentro del club ninguna anomalía Correcto. Eh, que tenga que ver con, con algún pase que se haya realizado, ya sea compra o sea venta, eh, que no significa que no exista anomalías, eh, pero por lo menos desde el club no se está investigando eh, ninguna en particular. Correcto, eso era lo que quería saber el oyente, está contestada la pregunta señor José Luis. Y bueno, ¿usted está ahí ubicado en Avellaneda en este momento? No, no, no, no estoy en Avellaneda, no, no. Ah. No, no soy una avellaneda, eh, increíblemente, insólitamente, eh, la reunión de comisión directiva que se iba a hacer esta semana, pues primero se iba a hacer el día de hoy, sí. después se, se iba a realizar el día de mañana, otra vez fue postergada y recién el día lunes hará la primera reunión de comisión directiva insólito lo de Racing ¿Y la verdad Sí, la verdad Increíble. Sí, sí, la empieza el campeonato empieza el campeonato y no hubo ninguna reunión de comisión directiva algunos siempre grimen, mediante algunos temas en particulares que hay que tener autorización de comisión directiva como por ejemplo que con esto ya lo, lo, lo habíamos hablado hace un tiempo a uno le da un poco de bronca saber de que hay mucha gente que quiere colaborar trabajar que deja Eh, la familia de lado como para tomarse tiempo y hacer todo lo posible dentro de sus posibilidades todo lo mejor para para Racing y que en definitiva muchas veces todo ese sacrificio Eh, y eso que hacen determinadas personas, no lo saben valorar quienes los tienen que valorar. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se grime que determinadas determinaciones, para ser aprobado o no, tienen que ser tratadas en comisión directiva, y es cierto. Todo tiene que ser tratado en comisión directiva, desde un pase, una venta, a cualquier otra situación que se dé en cualquier área del club. Cosa que en Racing no pasa. Pasa, tal vez, eh, en lo que le interesa que pase. Eh, Eh, increíble que comience el campeonato Que estemos casi a mediados de febrero Y que no haya habido ninguna reunión de comercio directiva Esto trae aparejado, por ejemplo, ya algo contamos eh, Pérdida de, de distintas empresas que querían publicitar en el club Y quizás a esta altura no lo van a hacer Que ese interés que tenían en diciembre de poder colaborar eh, Porque esas publicidades fundamentalmente eh, era a través de, de, de colaboración más, de más que de conveniencia Eh, van quedando desestimadas porque nadie, absolutamente nadie, eh, eh, quiere hacer nada positivo para ese Racing y eso la verdad un poco cansa y fastidia. Pero más allá de este comentario y la bronca que uno puede llegar a tener en relación a de, de, de determinados temas que uno diariamente tiene la chance de hablar y de conocer... Eh, ...da bronca saber que el sábado comienza el torneo... ...y hasta ahora, en este año 2014... ...nunca se hizo una reunión de comisión directiva... ...increíble, de solo en Racing te va a pasar... ¿Y por qué te suspendió Dani, vos sabés algo? La verdad... ...desconozco el motivo de... de, de, de ...real... De, ...del hecho de la suspensión... Eh, ...es que todavía muchos siguen de vacaciones... Eh, ...algunas vacaciones que tienen que ir por ahí... ...con eh, compromisos laborales... De tienen de un lado hacia otro... ...que cada vez se estira más en la primera reunión y que, repetimos, recién se va a hacer el próximo día, lunes... ...ya habiéndose jugado la primera fecha, el lunes 10 de febrero, la primera reunión de comisión directiva... Eh, ...hasta incluso algunas reuniones que estaban previstas para mañana de, de distintas áreas de Racing... Eh, ...se habían reprogramado para el viernes, porque se tenían que hacer mañana... Eh, ...argumentando y diciendo de que se corrí ese día... Eh, ...porque había reunión de comisión directiva, eh, en definitiva la reunión de comisión directiva no se hace, algunas personas tuvieron que dejar eh, distintos compromisos personales como para reorganizar su tiempo y el día viernes puede estar en estas reuniones eh, y, y, y finalmente eh, aquel que tuvo que reorganizar todo... Eh, se entera de que mañana Tampoco va a haber reunión de comisión de auditivo Y que recién el día lunes se va a hacer Así se maneja Racing Y así bueno pasa lo que pasa muchas veces en la institución ¿no? Por eso ojalá en algún momento Se empiece a trabajar seriamente Más allá de las ganas y el deseo que puedan tener Muchísimos eh, en cuanto a hacer las cosas Hablo de los que hoy por hoy están manejando El Racing ¿no? Más allá de las ganas y esos deseos de tratar de hacer las cosas bien eh, Seguramente habrá que replantearse y, y ver de qué manera se trabaja Porque así de club no puede seguir no, la verdad, Dani, es así, esa improvisación que, que la verdad no conduce a nada, solamente conduce a, a esto, a que las cosas no salgan bien, porque como vos lo decís, hay mucha gente que invierte su tiempo para tratar de estar trabajando en la comisión directiva. Y bueno, se suspende, no se hacen reuniones, y lo que vos decís. Rachi, no, y no puede estar dándose el lujo de perder publicidad, de perder, de perder ingresos de plata, eh, que le puedan dar beneficios. Entonces, tratemos de hacer algo más claro, tratemos de, de, de combinar y de hacer reuniones de comisión directiva en que sea una o dos por mes, pero hagámosla, no, no que estemos de diciembre. Ahora, eh, prácticamente sin ninguna reunión y sin resolver cosas, porque como vos bien lo decís, la gente que quería poner una publicidad o que quería hacer algo, En dos meses se pero no y pasa solamente manera. por las publicidades sino por distintas por todo, propuestas por distintos proyectos distintas ideas que van surgiendo como para poder hacer en Racing y que en definitiva esas propuestas no se las observa y se las deja de lado por el simple hecho de que eh, no hay ningún tipo de contacto entre aquellos que hoy por hoy están en el frente de Racing hablo de eh, integrantes de comisión directiva que son pocos por cierto por, por este momento político extraño que, que está atravesando el club por todo lo que sabemos que pasó el año pasado Pero eh, más allá de eso, digo nuevamente, habrá que replantearse y pensar cómo se va a seguir, de esta manera no se puede seguir. No se puede seguir solamente pensando en resultados deportivos, eh, porque sin lugar a duda que eh, el por ciento de Racing pasa por eh, un partido de fútbol, por lo que pasa dentro de la cancha pero que un 0,1% uno que tiene que ver con lo social, con lo institucional eh, y con todo lo que rodea Racing, que no se lo puede dejar de lado como se lo está dejando. Eh, pero bueno Eh, tan solo todo esto que charlamos ahora eh, Tal vez tenga que ver con, con la bronca y el fastidio que tiene uno Por saber cómo se manejan determinadas cosas Pero en cuanto a información que tiene que ver con esto que estamos charlando eh, Repetimos eh, Recién el día lunes va a haber reunión de comisión directiva Hoy es un día importante eh, Pensando en si Racing va a tener un segundo refuerzo o no Porque aún no se decidió lo de Cerro Se está eh, tratando de de ver eh, de qué manera eh, se puede hacer esa operación, ¿no? A, a esta hora aún no está definido si va a jugar o no en Racing eh, el jugador de Vélez. Sí, es cierto, Dani, yo recién lo mencioné y prácticamente eh, este, hay diferencias en cuanto a, a los años de contrato y en cuanto a que habría una cláusula de recesión Eh, digamos por si el jugador que dice antes los tres años y medio cuatro años que es lo que quiere firmar Racing ¿no? sí sí sí sí sí eh Racing propone un contrato bastante extenso eh, a lo contrario de lo que quiere el jugador que ya esto lo venimos diciendo quiere solo un contrato de un año que Racing la verdad no lo favorece para nada para porque nada. Racing está haciendo un esfuerzo importante económico como para comprar el pase del jugador eh, y en definitiva a comprar algo que sabe que dentro de un año lo va a perder porque da la sensación que la jugada de Cerro de, de es tratar de venir, mostrarse en Racing y después eh, no querer arreglar e irse y de esa manera todo lo que invirtió Racing lo termina perdiendo por eso no me parece lógico la propuesta del jugador y sí me parece lógico en este caso lo que pretende la dirigencia mínimamente poder asegurarse de tener el jugador un tiempo y poder negociar ante un eventual ofrecimiento de, de, de, de alguna venta Eh, no, no, no no es normal lo que está proponiendo Cerro. Eh, es así, pero usted vio cómo es: los jugadores piensan que con un pase se van a salvar. Y la realidad es que eh, Racing tiene una posibilidad de incorporar un jugador, pero ese jugador parece que entró en el tema de, de la duda. Y bueno, ahí está la cosa: esperemos que se aclare y que Cerro pueda jugar en Racing. Eh. Eh, ¿Quiere hablar con los oyentes, Dani? Vamos a hablar, sí, como no, vamos a hablar con los oyentes eh, Antes, déjame de contarle sí. a, a la gente eh, rápidamente Que bueno, se van sabiendo las fechas de los partidos de Racing para el comienzo de este torneo Ya sabemos que el día sábado Racing jugará con Colón a las eh, 20 y 30 El partido que será televisado por la televisión pública eh, Rapalini el árbitro, ya le contamos cuáles eran sus asistentes, Que después lo vamos a estar reiterando Pero por cierto, ese primer partido se jugará el sábado a las 20.30. Después también Racing volverá a jugar otro día sábado, eh, en ese caso será el sábado 15, eh, con San Lorenzo. Ese partido se jugará a las 21.30. Después de jugar con eh, con San Lorenzo, Racing tendrá que jugar la tercera fecha con Tigre de local. Ya está programado que la Academia ese partido lo jugará un día martes. Será el martes 18 de febrero y también se sabe cuándo se jugará la cuarta fecha en este caso Racing estará jugando esa cuarta fecha de visitante frente a Arsenal y se jugará el sábado 22 en definitiva se juega este día sábado el primer partido para Racing eh, después eh, jugará con San Lorenzo nuevamente sábado eh, y después martes y sábado es decir el término de 15 días Racing tendrá que jugar cuatro partidos, obviamente, como todos los equipos del torneo. Es cierto, en lo que variará es en los días de entre semana, que algunos jugarán los martes, otros jugarán los miércoles, quizás alguno el jueves, y bueno, pero es un campeonato corto, prácticamente en cuatro meses, este campeonato va a terminar, o sea que con las fechas de entre semana, ya digamos que hay casi tres fechas o 4 entre semana, ¿no Dani? Hay varias, hay varias, sí. hay varios, va a ser reducido eh, el programa de, de, de este torneo, justamente por lo que todo el mundo sabe que tiene que ver con, con el Mundial que se va a llevar a cabo en Brasil. Pero sí, hay varios partidos que se van a jugar en tres semanas. No recuerdo ahora la fecha, por eso no las digo, pero... No, no, no, está bien, las pero, iremos Sí, diciendo. Hay, hay varios partidos que se van a jugar en tres semanas. Sí, las iremos diciendo en el, en el transcurso de los programas. No, después la hora pero... que es. si lo tengo a mano lo, lo, lo repasaremos, no lo tengo... Eh, presente ahora, pero intentaré de, de, de, de ubicarlo como para poder decirlo, pero eh, he reducido eh, el tiempo en cuanto a a lo que le va a llevar la totalidad de este torneo final, que va a comenzar el día viernes, porque el viernes ya comienza el torneo, más allá de que Racing juega el día sábado Sí, sí, es cierto, es cierto Esperemos un buen debut, Dani, que la Academia se lo merece. ¿eh? Bueno, usted me dijo si quería hablar con la gente. y le sí Estoy llevando tiempo al protagonista principal de la vida de Racing, al hincha. Así que, si quiere, salude. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola, hola. Hola. Sí, estoy escuchando. ¿Quién habla? ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué dice? Eh, Miguel, de acá de, de Don Bosco. ¿Cómo va, Miguel? ¿Qué dice? Mira, voy a hablar sobre un poquito sobre el tema de, de este muchacho Cerro. Sí. Eh, porque hay muchos temas en Racing, ¿no? Pero bueno, el, el horario de la radio no no, no da para, para hablar mucho. Pero la camiseta de, de Racing es muy grande, Gabriel. Como para que este muchacho esté dando tanta vuelta Yo no sé cómo el presidente no le da un, un, un punto final, ya le hubiera dado y bueno si Motasa está quiere a este muchacho y bueno eh, pero que, que busque por otro lado o, o que se quede con lo que tiene la camiseta de, de Racing es muy grande para que para que el tipo quiera no sé un año de contrato y después hacer vidriera en Racing y, y irse Racing le está ofreciendo tres de tres a cuatro años de contrato sí que antes querían eso los jugadores de este muchacho o el padre de este muchacho tengo entendido Este, no quiere saber nada, y bueno, que no venga, porque ya te digo, la camiseta de Racing es, es muy grande para que esté manoseando tanto esto, no, no, no. Le, le está dando mucho, la dirigencia le está esperando mucho con bueno, este muchacho, o sea, para mí tenía que ver el resuelto, no esperar que el tipo hasta último momento, que después este, tenés problemas con lo, el mañana cierra el libro de pase, no. Yo que sé, Boca, por ejemplo, trajo a Perotti en 24 horas, independiente... Sí, de pero Insuba. ojo, porque a Perotti ya lo venía hablando hace dos meses, Boca, eh. Esto no es de ahora, ¿eh? Ya hace dos meses que venía no, hablando no, lo de pero Perotti. se todo ahora, prácticamente. Se cerró, pero ya Oca. se venía hablando de antes. Eh, independiente de Insúa también se venía hablando mucho, pero bueno, lo trajo... Eh, está bien, ¿no? Insúa no es, este... Ya tiene sus años y que terminar... De de jugar ahí en Independiente, pero ya te digo este muchacho este para mí este no se decide bueno yo sabía a quién tenía de, a quién tenía aunque por ahí mucho se pueden llegar a reír sí vos te acordás del chileno Espinosa que tuvo en ras y después se fue a Arsenal sí y ahora está en sí sí Bueno, ese muchacho ya prácticamente va a firmar para para Estudiantes de la Plata Y está rotando, lo quería Newell también. Lo quería... No, pero sí. vos sabés que, que ese muchacho progresó mucho, ¿eh? Progresó mucho, no sé si él... En Racing no se tuvo... Comerlo, no no porque... tuvo oportunidad en Racing, ¿eh? Porque realmente no llegamos a verlo eh, como nos hubiera gustado, pues en Racing para mí ese muchacho no tuvo oportunidad. Por eso te digo, ahora progresó mucho, no sé si lo viste vos bueno, en Alboy Sí, lo vi, último, lo vi, seguí la campaña. No, muy sí. bien, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, Así pero viste... Bien. Muchas veces lo... de cerro, este, ya te vuelvo a repetir, la camiseta de Racing es muy grande para que esté dando Racing ya con Vélez tiene todo arreglado, tengo entendido. Sí, con Vélez está todo arreglado. Bueno, pero entonces que se decida, que se quede en Vélez mirando, eh, mirando de la platea hasta que quede libre. Y bueno, eso quizás es lo que quiere te das cuenta, que por eso está eso dando tantas vueltas. Ah, que... Dale, dale, eh, dale el abrazo y agradecimiento sí, al a oyente por la participación y... Bueno. Eh, sí. Y como siempre, obviamente, eh, el agradecimiento por co compartir el programa con nosotros. Lo interrumpí Gracias, esta, ¿sí? de esta manera, Gaby, no porque... Por qué. Un, sí. abrazo. Un abrazo. Un abrazo, abrazo. ¿eh? Lo interrumpí de esta manera porque él hablaba, me parece, no, no, no llega a escuchar bien, de Espinosa de, de ¿no? De, de, sí, de, de, de ¿no? Sí, habla de Espinosa sí. Bueno, eh, a ver, no es que no se le haya dado posibilidades en Racing. Eh, eh, ahí sí ves hay algo medio turbo que tiene que ver con su llegada, por qué se fue, el grupo inversor digamos, no pasa solamente por lo futbolístico, esto también sí. lo quería aclarar porque se dio en la charla que estaban teniendo y, sí. y, y bueno, vale decirlo, no que no solamente lo de Espinosa pasó por una situación futbolística, sino porque, bueno, había eh, intereses detrás de él que tenía que ver con el grupo inversor y, y la forma de llegar a Racing algunos seis dirigentes que participaron de, de esa operación y no había quedado las cosas claras por eso no no no duró demasiado tiempo en Racing también es cierto de que en aquel momento cuando se fue no no, no era tenido tan en cuenta por por el técnico que estaba en Racing y por eso se decidió dejarlo ir a cerrar, ¿no? pero fue medio extraño también eh, su participación su breve participación en Racing Extraño, ¿eh? Qué raro en Racing cosas extrañas, ¿no? Dame... <risa> no, no, no, Lamentablemente <risa> es, es lo habitual. Eh, ¿Sabés que Se me pasó por alto y era lo primero que quería decir en el programa. No sé si sí. lo has hecho. La verdad estoy eh, triste, amargado eh, por, por lo que sucedió hoy en Barracas. No, De... no, decilo, decílo porque no, yo no tuve oportunidad. A, a todas las familias. Eh, poco podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, pero... Eh, qué, ¿Qué situación complicada y qué difícil? No, difícil fundamentalmente explicar eh, por qué vidas humanas se pierden de esa manera Vidas humanas que eh, hasta el día de hoy intentaban colaborar, ayudar y hacer bien para otro eh, Y terminar como termina, la verdad, a uno le da muchísima bronca Y nunca le va a terminar de encontrar explicación al por qué pasan esas cosas en, en la vida eh, Me cuenta que poco tiene que ver y mucho tiene que ver Eh, que dentro de, de lo, las pérdidas humanas, dentro de, de aquellos que fallecieron, había un fanático de Racing, que era Eduardo Conexa. Eh, eh, piden que el día sábado, previo al partido, se le haga algún tipo de mención. Eh, correspondería, pero no solamente para Eduardo, sino para todos los que participaron, eh, todos los que lamentablemente participaron hoy ¿no? esta mañana de... de de ese momento de tráfico que en donde intentaban tratar de ayudar y terminaban perdiendo sus vidas. Eh, nuevamente, nuestras condolencias y, eh, y, y otra cosa no puedo decir porque la verdad uno lo pone muy mal y, y, y me pone mal tener que hablar de fútbol, tener que hablar de lo que tenemos que hablar de todos los días sabiendo que, que, que suceden estas cosas. Pero bueno... Eh, Las condolencias del caso a todos y, eh, y ojalá no vuelva a pasar Ojalá no se... No se, no nos tengamos que preguntar nunca más en la vida Por qué pasan esas cosas en la vida Así es Dani, vamos a ponerle una tanda a esto Para cambiar un poco el clima Y luego seguimos con más Ritmo Académico Desde sí, sí, Buenos Aires, Argentina En su frecuencia de 890 kHz Transmite Radio Libre Aire que se siente Espacio Publicitario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 Sentila 890 en el mundo www.am890.com.ar En internet también sentí terrible. sentí Sentila 890 www.am890.com.ar ¿Jugaste a la poseada? Recibí el resultado en tu celular Envía poseada al 1515 sí de Espacio Publicitario En Radio Libre está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 www.racingpuedemás.com.ar Racing volvió. Ahora, puede más. No puedo parar. Yo me canto de Adhieren a ritmo académico Ramón Villar, Ernesto Pérgamo, Leonardo Bellini, Carlos Sotero, Oscar Russo, Sanga Holger. JL Plus.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 bueno y continuamos con más ritmo académico y continuamos hablando con Dani también que está en línea y nos está dando las últimas novedades de Racing Dani sí, está estoy ahí guardando alguna comunicación telefónica para ver cómo sigue la reunión que tiene que ver con la posibilidad o no de la llegada de cerro Racing mientras tanto le contamos a los reciente que hoy hubo un nuevo entrenamiento eh ...por la mañana en Avellaneda... ...que lo más importante para Merlo... ...tiene que ver con que no hay lesionado... ...con que tiene todo definido y no pasa nada... ...el equipo que saldrá el sábado a jugar con Colón... ...será el que le venimos mencionando... ...durante todos estos días... ...con Saja en el arco... ...Gómez, Ortiz, Abejitsi y Cajáis... ...en el medio Villar... suculini acompañado de Campi... y ...de Pulpo de la izquierda... ...y adelante Viola y Auche... ...esos serían los once... ...que saldrían el día sábado a jugar... El primer, el primer partido de este campeonato. Eh, a propósito de este primer partido, recordamos que mañana ya comienza la venta anticipada de entrada, será mañana y pasado, jueves y viernes, de 11 a 17 horas, en Villa del Parque, en y 3045, en Avellaneda, en La Cancha, en la Ventanilla de Colonia Italia, y también en la Academia Centro, la Valle 1650, en cualquiera de estos lugares, podrá sacar entradas populares, podrá sacarla en Avellaneda y en Villa del Parque, y platea en cualquiera de los tres sectores que anteriormente mencionábamos. También entre mañana y pasado se hará el canje de la platea C, que es un canje gratuito para el socio que tiene su cuota al día. En este caso se pide tener enero pago para poder retirar una entrada llevando un carnet con su cuota al día. Se permite llevar hasta dos carnets a aquel socio que vaya hasta la ventanilla para retirar dos entradas. Son 1.400 las ubicaciones disponibles para el canje que y se realiza... ...en cualquiera de los tres lugares que le decíamos anteriormente... ...y también en los mismos horarios de 11 a 17 horas... ...el día del partido... ...igualmente como siempre se habilitan las ventanillas... ...cuatro horas antes que comience el encuentro principal... Eh, ...en este caso obviamente el partido entre Racing y Colón... ...las ventanillas se habilitarán a partir de las 16.30... ...hoy habló en conferencia de prensa ...seguramente cuando Gabriel lo disponga... ...podremos estar escuchando... Eh, ...Villar, se aguardaba mucho de la palabra de, de jugador fundamentalmente por lo que había pasado en el partido de verano, en donde Racing mapulió, bailó independiente, y ese día lamentablemente Villar tuvo que abandonar el campo de juego en los primeros minutos del partido por la lesión que, que sufrió. Eh, vamos a, a saber qué, qué nos dijo, era muy esperada y demasiado, la verdad. No dijo en relación a eso, pero es bueno siempre escuchar a, a los jugadores de Racing. Cuando Gaby me lo diga, eh, estaremos escuchando al jugador de la academia. Antes comentamos que mañana Racing seguirá trabajando por la mañana en Avellaneda nuevamente. Eh, entrenamiento que otra vez, como ya lo contamos con Mariano, se hará puerta cerrada toda la semana. Lo que resta, mañana y pasado no se podrán ver las prácticas. Mañana eh, comenzará tempranito la práctica y una vez finalizado se hará la... Habitual conferencia de prensa que da Merlo previo a los partidos Siempre dos días antes de los partidos habla el técnico en conferencia de prensa Por eso mañana una vez finalizó este entrenamiento que será puerta cerrada El técnico de Racing hablará en conferencia de prensa El que habló hoy es Villar, si quiere escucharlo Vamos a escucharlo Vamos a escuchar a Villar Justo para hablar, en un momento difícil en el cual las palabras se pueden tomar del lado de la gente... No, de la mejor manera de decir una cosa y no tenía más que pensar solamente en mejorar las cosas que hay que mejorar, en estar con la gente que siempre está en los momentos difíciles. Y, y después, eh, el torneo, en lo que pasó en el verano, eh, no hablé, pensé en la recuperación y, y lo dejo ahí más. ¿Qué pensaste de la jugada? Porque eh, dio mucho que hablar, y para muchos eh, no, no, no fue con buena intención, ¿no? pero en que porque tenemos que saber. ¿Qué sentiste en ese momento? Si hay cierto malestar todavía con la, la jugada No, en ningún momento sentí malestar Solamente pensé en la recuperación mía Pensé en, en el inicio del torneo en Colombia y Que quedaban muy pocos días para la recuperación Y, y después cada uno sabe si fue intención o no o Queda en su cabeza si fue pues fuerte, ¿no? Entonces pensé en la recuperación y, y nada más eh, No atendí el teléfono porque no sé llegar mucho por teléfono y, la disculpa de asesor pública, las, las, eh, las acepto, y después el fútbol y a veces me toca pegar para mí, a veces a otro y bueno, eh, es esa la operación. Diego, estamos en vivo para Sportia. Eh, preguntarte si también el contexto en el cual se dio la jugada, teniendo en cuenta que Morel Rodríguez en la previa de aquel partido había hablado de una actitud eh, de ustedes no beneficiosa en el partido frente a Quilmes, ¿también pudo haber hecho ampliar un poco las cosas y, y, y dejarle malestar no solo a vos, sino también al grupo? No, solamente el malestar estuvo en las palabras que dijo, o solamente a nadie le gusta que quería que, digan que un, un, un, un equipo vaya para atrás. Eh, nosotros lo mantenimos al margen, sabemos que teníamos que estar un clásico, que había que ganarlo, que la gente lo, lo pueda disfrutar, lo disfrutó, ganamos y después cada uno puede pensar lo que quiere, como dije en el tema de la patada. Eh, solo pensamos en, en jugar en ganar y lo ganamos, eh, lo disfrutamos y ahora pensamos en inicio el torneo que es Colonia. Y, pero lo importante me parece que lo que viene y bueno, espero que, que sea así. ¿Te preocupó también la actitud humana de, del momento, teniendo en cuenta lo, lo fuerte que fue? No, me preocupó solamente eh, las patadas y me preocupó de, de lo fuerte que, que había sido y en ese momento fue un encuentro justo en la derecha que, que tenía operada, entonces me asusté bastante y por suerte no, no formaste una iglesia y, y bueno, hoy llevo un día a mi ¿Qué te dijeron tus compañeros eh, sobre el hecho que sucedió en la cancha y, y cómo lo llevaste en esos primeros días? Ah me decían que lo que había sido, pero como te digo, yo solamente pensé en la recuperación, en esperar el inicio del torneo que es Colón y después eh, saber que había tiempo para recuperarse, y me perdí la parte de la temporada Notando, entonces eh, eh, hoy estoy contento porque después ya había inicio también. Recién, digo marcabas la, la preocupación que tuviste porque era la, la rodilla que te habías operado. Eh, digo, en el momento, ese después de la patada, cuando gente independiente va al vestuario a pedir tu teléfono y no se lo quieren dar, ¿pasa por ahí por la calentura que tenías vos por, por la patada, por el momento, digo, de la patada? Sí, pasa más que nada por eso, el... La bronca que quedaba en ese momento salir en una preparado, en un partido que a todos les gusta jugar, en un clásico y luego digo, me puede pasar a la cualquiera, hacer fútbol, después me toca pegar, me toca una patada el otro día me puede tocar a mí y no hay que andar pidiendo perdón, nada de eso, hay que pensar solamente en lo fuerte que a veces puede decir y visionar a un compañero y después, como digo, cada uno habrá en su lugar si estoy en una mala intención ahora el alivio pasa por, por arrancar el torneo y estar en el equipo titular, ¿no? O sea la patada pasó un poco a segundo plano y hoy tiene que arrancar en pocos días el torneo y vos estás adentro del equipo. Sí, esa es la única preocupación que tenía, era Colón, saber que tenemos un inicio, del torneo, el inicio del torneo de torneo, un inicio de torneo jugando la par que la gente lo espera, que venimos haciendo bien las cosas al final del torneo, que La pretemporada fue muy buena y, y bueno, hoy la cabeza puesta está en Colonia haciendo un buen partido y se va ganando. ¿Se puede ilusionar la gente con el equipo de Armando? Porque él tiene jugando el mismo equipo desde el inicio de, de la pretemporada y, y no muchos equipos pasan, no, no cambia, realmente. Sí, no, no se ha cambiado casi nada, no ha llegado jugadores, ha llegado jugadores, pues ya otro, no, pero lo importante como te digo, tenemos un, un gran bandero, un gran un gran grupo que momentos difíciles tuvimos fuertes y que los momentos, y, además, en los momentos buenos eh, están por venir y ojalá que, que ese sea el inicio del torneo, que, que el fin de semana podamos ganarlo y que, bueno, nos con el pie derecho. En el principio de la conferencia hablaste de, de los malos momentos, que era por ahí prudente no, no hablar. Uno grupo es que no, estaba teniendo un buen nivel y que lo ha recuperado justamente soy vos. ¿Qué cambió Macri? ¿O por dónde pasó el cambio de Villar para empezar a jugar en el nivel que uno sabe que va a ser? Solamente en la confianza, eh, que estuvo me dio confianza, me dio la certeza en que trate de manejar la pelota. Siempre entender entendé de todos los, los técnicos que estuvieron en eh, Racing y me la dar eh, No me lo he hecho bien, no lo he hecho mal, después el de un momento un poco mejor. Yo siempre pensé que tengo que mejorar día a día, que, que lo puedo hacer. Y, y bueno, eh, en mi vida sea la película que hicimos, en la buena película. Y, y bueno, pero lo más importante siempre con el equipo andan bien, andan bien todos y de todos van a andar bien y bueno, andamos mal, mal andábamos todos y, y bueno, ahora, como te digo, de vuelta a, a arrancarse Diego, después la sensación en el verano de tener unos nombres que son inamovibles para mostrarse Por lo menos de arranque, y que vos estás dentro de esos preferidos, ¿cómo lo, cómo lo tomás? Con bueno, la tranquilidad de saber que si estamos en un que hay competencia entre los compañeros es una competencia sana, y que cualquiera puede salir y que si andas mal, solamente van a entonces hay que intentar hacer bien las cosas dentro de la cancha, tratar de, de las cosas que te pide el técnico hacerlas y bueno, después, eh, haciendo bien las cosas, seguramente uh, las cosas se hacen más fácil. Y uno de los lugares donde más ha apuntado Mostaza a la hora de las negociaciones es a la línea de volantes. Lo está esperando hace mucho tiempo a Francisco Cerro. ¿Pensás que también es ahí el lugar que necesitan, teniendo en cuenta que por derecha está vos y no hay mucho más? No sé, eso es lo En las partes del cuerpo saber en qué posición o no traer... Eh, Sabemos de que son jugadores de importancia, de renombre, que nos pueden ayudar muchísimo en la idea que tenemos y después en la posición que lo ponga el técnico, sabrá él. Ojalá que, que pueda llegar, que es un jugador que ha logrado cosas importantes del METER, que es un jugador de experiencia y, y bueno, nosotros solamente nos no, esperamos. Solamente... Bueno, buen día. que fue el año pasado? ¿Arrancha con una deuda o una espina? Nosotros sacamos de la cabeza del torneo pasado a saber que estamos en un club grande, que tenemos que pelear bien arriba que las cosas que hicimos el año pasado tenemos que borrarlas y empezar todo de cero por suerte se terminó de torneo mejor, mejor de lo que se arrancó y entonces hay que pensar en eso, en que se puedan mejorar día a día que hay que ser más sólidos y saber que, que muchos equipos que vienen parar a la cancha de Racing se nos meten atrás, se nos esperan y bueno, también nosotros tenemos que manejar la pelota para tratar de ganar el partido ¿en cuanto a eso el partido contra el Colón? ¿cómo lo imaginás? un Colón necesitado de puntos, sabemos que está se le han sacado puntos en la, la tabla de promedio y que eso le da complicado para, para lo que es el descenso entonces les va a querer sacar puntos de distante más jugando de, en contra de Racing y bueno, es solamente esperar un poco y, y bueno, nosotros tenemos que tener la paciencia y la, la, la a la hora de manejar la pelota para después tener alguna situación igual sí. Colón era el mejor rival que les podía tocar de cara este debut del torneo el presente que vive más eh, teniendo en cuenta el jugador local son todos los rivales difíciles todos Los equipos se les hace difícil jugar al local, eh, todos los equipos que vienen se te esperan y te juegan de contrabola, pero hoy en día el fútbol es así y a veces es complicado eh, ganar el local, eh, más sabiendo la ansiedad de la gente de que quiere que ganemos el arranque. Entonces eh, será importante tener la tranquilidad y no pensar en el 1-0 que tenemos que ganar 1-0 a a y, y bueno, para que la gente acompañe, que nos apoye y que podamos ganar y ganar la ¿Y qué le podés decir a hincha de Racing, de Watson Rendería, uno de los refuerzos que quizás eh, para lo que es la Argentina no, no se conoce mucho como juega a pesar de algún que otro video en internet? Sí, es un delantero de potente, igual le gusta manejar la pelota eh, lo vimos poco, seguramente ha hecho dos, tres prácticas de juego con nosotros sí, pero parece que, que es un jugador de jerarquía que ha venido a aportar lo suyo y ojalá que Que venga a hacer lo que él, él sienta y que, que es importante que nosotros eh, en algún momento lo vamos a quitar y bueno, para que esté. y si En una buena pretemporada hay que borrar lo pasado, lo marcaste claramente, pero que ha mejorado Racing y que le falta todavía como para poder estar en los primeros planos del campeonato cuando arranque. Lo que demostramos faltando cuatro fechas: la solidaridad defensiva, saber que todos tenemos que correr, todos tenemos que meter y si tenemos no que esperar nosotros esperaremos a la situación en la que tengamos otros. Tenemos jugadores arriba rápido, en el cual solamente las cosas se hacen más fácil jugando, a veces, esperando y saliendo rápido. Entonces, pueden eh, importante es saber que, saber que manejar el momento de la pelota y que, como dicen Mostaza a veces, que tenemos que esperar un poco más al rival y saber que esperarlo, no, no se sé, tiene si que quedar solamente contra los hombres y saber que, como digo, eh, su partido de 90 minutos, que que hoy el juego argentino se hace complicado a todos y bueno, ojalá que nosotros podamos el domingo el sábado ganar un partido importante que es para cara de los que de ellos Gracias, señor. Gracias señor. Bueno, y así pasaron las palabras de Villar por estos micrófonos y dio su punto de vista no que claro que tiene todo y bueno, esperemos que esté todo muy claro también el sábado 20 y 30 horas en el cilindro de Avellaneda cuando Racing juegue con Colón de Santa Fe para tratar de hacer lo mejor posible de esta academia, que sea el protagonista que toda la gente quiere. Dani, ¿estás ahí? Sí, sí, cómo no, sí, sí. Escuchábamos al jugador de Racing, ojalá que sea un jugador importante para, para lo que pretende Merlo, porque hasta esta hora demasiado no se vio de lo que uno esperaba de Villar ¿no? eh, eh, en el equipo, pero... Eh, supo ser importante en algún momento en gimnasia Supo ser importante Goy Cruz Esperemos que ahora sea importante en Racing Racing lo necesita y ojalá que, que pueda cumplir en este nuevo año 2014 Es cierto Dani, quiero hacer eh, notorio esto para este programa Para decir que eh, realmente nosotros de acá empujamos mucho para el tema de la conscripción de socios Y ayer eh, fue un batacazo, ¿no? Tal es así que la gente que fue a hacerse socio a la Academia de la Calle Lavalle se encontró con Ortiz y Viola firmando autógrafos. Y mañana va a pasar lo mismo. en eh, Por la mañana, once y 30 de Paul y Sabel Kitch estarán en la sede de Avellaneda. Y por la tarde, desde la 17, Bichar y Viola. Harán lo propio en la sede capital. Es importante, buena iniciativa de Racing que estén al lado de los jugadores firmando autógrafos. Y aparte, se vendió cualquier cantidad de cosas con, con, con digamos, eh, con la academia, ¿no? Y es impresionante cómo está motivada la gente, la adrenalina que tiene. Y en el Coliseo, yo creo que no va a entrar ni un alfiler el día sábado, ¿eh? No, va a haber mucha gente, ¿eh? Y en relación a esto que decía, es cierto, mañana seguirá teniendo participación en el jugador de Racing para tratar de tener un poco de contacto con la gente, una buena iniciativa de Carlos Camaré y el departamento de marketing como para que el hincha pueda tener eh, contacto con los jugadores, pero aclaro, eh, más allá de esto, eh, Racing necesita hacer una buena campaña de suscripción de socios, esto no, no, no ayuda para nada, eh. no estoy de acuerdo con... con Eh, con determinadas cosas que tienen que ver con, con esta nueva suscripción de socios. ¿No? Racing necesita algo importante y no... Eh, a ver, ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo decirlo? no Para no ofender... Sí, incentivar, e incentivar con algo importante al socio. Ah, Eso es lo que que decir. No se puede esperar al a, a, a, a, a, a, a, a hincha que se vaya, se acerque a, a, a dos o tres lugares que tenga que ver con Racing como para asociarse. Eh, Racing es muy grande y hay gente de Racing en todos lados. ¿Y hay que salirla a buscar a esa gente. Si no, esto que se está haciendo ahora no va a servir absolutamente de nada. Eh, después, cuando tenga detalles, cuando sí. tenga detalles eh, voy a decir si esto realmente sirve o no, la presencia de los jugadores eh, en cuanto a lo que tiene que ver con los distintos locales de la academia para que la gente se pueda sacar fotos, le firme autógrafos, como para que eh, la gente se ponga un poco contenta eh, y digo, quiero tener detalles y verlo porque Sé que hay un arreglo entre Racing y los jugadores para que los jugadores se acerquen y estén eh, una hora y media mínimo en esos lugares. Pero quiero saber de qué forma si eso se acuerda. Quiero saber si, si realmente Racing le sirve. Por eso me parece buena iniciativa, pero podremos que sea una iniciativa que realmente le convenga a Racing. Eh, está bárbaro esto, eh, que los jugadores tengan eh, posibilidad de, de, de estar junto a la gente y que la gente eh, disfrute de ese momento pero repito después voy a averiguar bien los detalles y vamos a saber en definitiva si si esto le conviene o no a Racing en cuanto a lo que se está intentando hacer eh, igual digo pensemos en grande pensemos en hacer una campaña importante que Racing la necesita eh, y no nos quedemos nada más que con esto es cierto, es cierto es una manera de empezar y esperemos que todo esto como vos estás diciendo eh, crezca y, y, y se recorra digamos el país con con todo esto que Como vos lo decís, Racing busque a la gente y no que la gente busque no, a Racing tú, porque yo, eso mirá, es lo más difícil. Me parece pero muy raro, eh, por eso digo que quiero tener detalles después, me parece muy pero muy raro conociendo cómo son los jugadores, la manera, la manera de manejarse, la particularidad de, de, de lo que sienten ellos eh, eh, en el día a día después de los entrenamientos. En su gran mayoría tienen una manera de ser que hoy por hoy es difícil de cambiarla. Eh, por eso digo que quiero conocer Entonces, porque es muy extraño que el jugador se preste así porque sí, a estar una hora y media eh, en un lugar para, eh, para darle alegría a, a, a los hinchas. Eh, ojalá que sea así, ¿no? Que realmente los jugadores eh, sepan dónde está y que de alguna manera quieran gratificar y agradecerle a la gente todo el afecto y todo lo que le demuestran partido tras partido y día tras día a ellos pero es tan raro que pase eso, por eso aquello que puede entrar por venta de, de, de, de, de, de ropa por suscripción de socio no sea que tan solo eso vaya destinado a un lugar donde uno quiere que lo vaya, el otro día lo decíamos hay que administrar bien, si no, no tiene sentido esto ¿eh? es cierto, Dani pero, es cierto. pero bueno, vamos a ver, no, no, no quiero eh, decir cosas que por ahí son erradas en cuanto a lo que estoy pensando, pero repito eh, me parece bárbaro Eh, la iniciativa y, y el hecho de que los jugadores estén Pero ojalá que, que esa iniciativa Parte fundamentalmente del compromiso de los jugadores Y tratar de darle algo a, a la institución Fuera de lo que le pueden dar dentro de la cancha Es cierto, y me parece Que, que vos decís Lo que tenés que decir Yo creo que eh, es importante saber Para que también los socios sepan eh, Digamos, dónde va a parar eso Y cómo viene la mano Porque si Racing puede sacar un beneficio me parece perfecto. De otra manera, no estoy de acuerdo. Ah, Sacucci Santa Fe, qué linda canción que tiene que ver con ¿sí? Rossi. Escucha, escucha, a ver que la levante un poco. por Levántela tengo, un poco, ¿no? ¿no? levántela ¿no? que no, se es para canción. el cierre, levántela. No, ahí me cambió, me cambió la canción. Yo escuchaba de fondo la, la, la, un tango hermoso, estaba escuchando. Ahí está, ponga el tango, ahí va, ahí ah, va el tango. Ahí está. Ahí está. El gran hincha Rafi, eh, que lo canta. Sí, señor. Pico y Navarro. Así es. Hermosa ¿Y si canción, es. como la mayoría de, de las canciones de Raffi Pero nos están apurando con la música. Nos ponían para que nos retiremos es hasta actual, el día de mañana. El amigo eh. González, eh, pues, la verdad, siempre nos pone algunos segunditos antes de la canción como para que no nos pasemos. Y la verdad, hace bien, eh, pues si no seguiríamos no sé hasta qué hora, porque son tantas las cosas que uno eh, tendría que decir Racing y, y, y tanto lo que nos gusta hablar de Racing que no alcanzaría un día entero. Por eso se vienen a apurarnos y ponernos la música diciendo lo que nos tenemos que ir, David. Sí, señor, nos iremos y estaremos presentes el día de mañana con algunas novedades, ¿no? Por supuesto, como siempre, ya lo, lo acá. No se hace, no se hace, bueno, hoy se sabrá, ¿eh? Exacto. Y mañana, recuerde, habla Merlo después del entrenamiento. Palabra del técnico que compartiremos a las 18 horas por aquí por AMH90 he Radio Libre. ¿Le parece? Sí, señor. Será hasta mañana. Dale. Fuerte abrazo y gracias. Eh. Nos reencontramos mañana con un nuevo programa de ritmo académico. Gracias. Gracias mil Chau. Hasta mañana. ¡Aguante Racing! No te muevas del de dial. Ya llega la hora del ciclón. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM890, Radio Libre, aire que se siente.